El doctor Adrián Elien, buenas tardes doctor, ¿cómo le va? Juan Pablo Bertolini lo saluda. ¿Qué tal Juan Pablo? Muy bien. Bueno, me alegro y le quiero contar que estamos muy entusiasmados por la cuestión de, del tema que queremos hablar eh, con usted, doctor. Es bien, este, podría ser una cuestión que no sé si es su especialidad, que es un poco la cuestión del, de la sociedad y, y esta cuestión de si va o no va la aceptación a las personas trans, doctor, que sí, por ahí es, es usted la materia que más maneja. Digo porque se, es, se está volviendo por ahí medio una pesadilla por un lado, explicarle a algunas personas por qué tenemos derecho a vivir, por qué tenemos derecho a ser felices, y por otro lado también hay buenos avances en la Argentina, sobre todo desde que tenemos una ley de identidad de género. Sí, bueno, a ver, básicamente hablar de identidad de género es hablar del derecho humano más básico que tenemos todas las personas, digamos que creo que... Eh, eh, No se puede negar eh, a nadie el derecho a ser uno mismo y creo que, bueno, como, como dijiste, la ley de identidad de género es un superavance que eh, realmente es como un modelo a seguir en el mundo. Esta es una, una realidad eh, que tuve la oportunidad de, de, de vivirla. ¿no? Evidentemente es el bien de exportación quizás más importante que tenemos que está siendo copiado por un montón de países. Pero bueno, concretamente a nivel social hay como... A ver cómo decirlo, todavía mucho prejuicio, mucha desinformación y, y creo que por suerte está cambiando ¿no? respecto a reconocer eh, que todas las identidades son válidas y que las identidades trans existen y existen niñes, transgénero, adolescencias y personas adultas, que básicamente hasta la ley de identidad de género no tenían derecho, no tenían derecho a su propio nombre, no tenían derecho a intervenir sus propios cuerpos y hubo una sociedad que de alguna manera excluyó eh, a las personas transgénero de la categoría de lo humano. Creo que esto se está revirtiendo, pero todavía falta. Esta exclusión eh, de la sociedad, doctor, este, eh, genera violencia, hay que decirlo, porque si una niña o un niño eh, que se autopercibe como tal no puede desarrollarse felizmente porque los adultos y las adultas no estamos preparados para, para brindarles el marco de desarrollo, es un problema nuestro, no es una capacitación que tendrán que tener los los menores. Sabemos que en los últimos años, Adrián, hay al menos 100 personas menores de 18 años que accedieron a modificar su tipo de documento. Eh, de hecho, hace poco tuvimos la posibilidad de hablar con una madre, la madre de Nino, de la provincia de, de Neuquén. Ella está muy feliz porque la niñez este, que está compartiendo dentro de su familia con su hijo, que se percibe, autopercibe como varón, es este, verdaderamente festejable y ha sido una lección para todos. Así que la cuestión de la información eh, viene a ser lo fundamental. Y ahí es donde pensamos en el doctor Adrián Elién. Porque sabemos que usted es responsable, gran eh, responsable del grupo de atención a personas transgénero de, que funciona desde hace muchos años este, del hospital eh, del hospital Durán. ¿Bien digo, doctor? Es sí, es así. En el 2005 armé o armamos, mejor dicho, eh, un equipo de atención de la salud transgénero. Este porque la realidad es que no existía ningún equipo interdisciplinario que atendiera salud transgénero en la Argentina, y eso nos interpela a todos como sociedad, porque, digamos, eh, si todos somos personas, al, las personas transgénero no tenían derecho a la salud. Y esto eh, creo que es un punto ciego, llegué a un punto ciego de la ciencia, no vimos que dejamos a personas fuera del sistema de salud, y, eh, y esto parecía no importarnos como sociedad, ¿no? Que, eh, las personas, trans este, no llegaban los 40 años de expectativa de vida, con la calidad de vida, que imagínate que si no podés tener derecho a la salud, si no podés tener acceso básicamente a la educación, si no tenés acceso a un trabajo digno, realmente estás fuera de la sociedad y esta sociedad no te está protegiendo. Entonces creo que eso fue este, un antes y un después, un después para nosotros dentro del sistema de salud y bueno, no había la identidad de género, pero empezamos a luchar para dar un, una atención igualitaria, equitativa, dentro del sistema de salud. Lo cual, el equipo este fue creciendo y, y la edad de las consultas, que en un principio eran alrededor de los treinta y pico de años, empezaron a, barajar, a bajar dramáticamente debajo de los 18 y armamos un equipo de atención de niñes, que actualmente atiende a 100 chicos, chicas, chiques, ...dentro del, del equipo de atención de niñez y adolescencia del Hospital Durán. Esto, Adrián... Para los adultos, por supuesto. Esto es, este, digo, que haya ido bajando la edad de la consulta... ...y que haya ido aumentando la cantidad de personas en la consulta. ¿Es fruto de la difusión y de la, y de la discusión social o se da por, otro, por otras cuestiones? Yo creo que es un cambio muy complejo social creo que la visibilización, que, que tener derechos es un paraguas muy importante para, para proteger las identidades nostrans trans y que de alguna manera fuimos eh, digamos, poseídos, de, hablados, de algunos, marcados por un binario que decía que para ser personas tenías que ser varón y mujer normativos y que la biología iba a marcar la identidad de las personas. Hoy sabemos que eso no es así que, como bien decís, la identidad tiene que ver con una autopercepción, como yo me perciba, y, y hoy este, básicamente si alguien quiere saber la identidad de alguna persona tiene que preguntarle cómo se percibe o quién es esa persona. Y ella misma va a contestar, y esto está validado y, por el discurso científico, que anteriormente no era así, el discurso científico era binario, era patologizante, era estigmatizante, simplemente se aceptaba el mundo de rosa y celeste, marcado por la biología. La, esto está cambiando y me parece que este, lo remarco de cuando puedo, digamos, nos equivocamos, la ciencia, nosotros nos equivocamos y... Y estamos, por suerte, cambiando a partir de un enfoque mucho más amplio que tiene que ver con, con derechos y que tiene que ver con un enfoque social, con aspectos que realmente antes no estaban tenidos en cuenta o que básicamente eran relegados en un nivel subalterno a la biología. Creo que, por suerte, estamos cambiando y la sociedad está cambiando para incluir la diversidad. Y creo que nos hace bien a todos eso. Muy bien. Adrián, la verdad es que este, ya sabíamos que no alcanza con el celeste y el rosa, pero escucharlo a usted, decir que desde la ciencia, desde los profesionales y las profesionales, que se encargan de, de distintas áreas y que se interrelacionan con nuestras vidas. Eh, decir usted que se han equivocado me parece como mínimo un poquito revolucionario. Déjeme mencionárselo a la pasada. Eh, bien, eh, digo y festejándolo, eh, el, el sí, sí, GAPET sí, sí, sí. tiene... <ríe> Discúlpeme, pero soy de, lar de largo hablar, y entonces si usted me quiere interrumpir, usted está en todo su derecho, doctor. Pero le quería preguntar por los 15 años que a van a entrar, que a, a los 15 años del GAPET, del Grupo de Atención a Personas Transgénero, y si hay alguna evolución, si usted ha encontrado o le parece relevante mencionar algo que durante la evolución de este trabajo le ha llamado poderosamente la atención, o, o las cosas son son como las veían desde un principio? A ver, no, por supuesto fui cambiando, fuimos cambiando, eh, fuimos evolucionando, fuimos aprendiendo, básicamente escuchando a las personas trans, eh, validando los relatos, que en otro momento esos relatos caían fuera eh, de lo que era para nosotros la norma, y eran patroquizados, y muchas veces estos relatos eh, no eran escuchados por el sistema de salud y hoy básicamente estos relatos nos enuncian, que lo eh, que pensamos que era de una manera es de otra realmente, y de quienes más aprendí fue de las personas trans, y si tengo que decir algo, mi admiración profunda para las niñeces y las adolescencias trans, que de alguna manera, con una sociedad que en general está en contra, con... con con un sistema educativo que está en contra, muchas veces con familias que no aceptan, eh, siguen eh, peleando, siguen dándonos una narrativa diferente que eh, está marcando un cambio. Es decir, que creo que eh, eso es eh, quizá lo más importante, ¿no? poder eh, eh, abrir eh, la escucha a, otra, a otro discurso que es diferente. Eh, que tiene que ver con, con empezar a validar las narrativas de las personas trans, eh, con empezar a también tener un lenguaje distinto, el lenguaje inclusivo, es este, una configuración lingüística que está eh, denunciando una injusticia, algo que el lenguaje oculta, que, oculta, que básicamente tiene que ver con cierto sexismo patriarcal, y que tiene que ver con que personas que a veces... Eh, no se sienten identificadas ni como varones y como mujeres puedan tener un, una narrativa que los represente. Creo que todo eso está sucediendo, hay toda una revolución social que es la del género, eh, que tiene que ver con que poder incluir a todas las personas en equidad de derecho, y creo que eso es fabuloso para todos, para todes, y que está sucediendo ahora está sucediendo ahora y vemos también que crece doctor la aceptación dentro de no solo de las familias, sino también de las escuelas que en todo caso eh, respecto de niñas y niños y adolescentes son los ámbitos más importantes, ¿no? Porque Bueno, es allí donde puede llegar a haber este, un ruido este, que hace que la vida no sea tan sencilla para, para estas personitas, sobre todo. Y bueno, y como usted dice, eh, la discusión sobre el, el lenguaje inclusivo también nos permite ver cómo hay una parte de la sociedad que, no sé si decir atrasa, ¿O está resistiendo algo que, bueno, políticamente los deja, les deja parados o parades en, en otro lado? Lo cierto es que vamos avanzando de a golpes a veces y de a tirones este, y ahora, por ejemplo, nos, nos enteramos esta semana de que los diputados porteños han aprobado este, el, la creación del Día del Niño y la Niña Transgénero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si estaba al, al, al tanto, doctor. Sí, sí, sí, estaba al tanto. Eh, Va a ser los 29 de octubre que se celebre. Sí, 29 de octubre, sí. Creo que lo interesante es esto, eh, eh, visibilizar las niñezas trans, validar esta situación, porque bueno, todavía hay gente que dice tan chiquitos, ¿cómo puede ser? Eh, Son gente que nunca tuvo acceso ni a, a una niñez trans y muchas veces está marcada por por una formación binaria este, que a, es así que atrasa en muchos profesionales y que deberían actualizarse. Y decir que lo, las niñes trans existen, que no eligen salir del closet, simplemente están expresando quiénes son. Y por eso es importante validar sus relatos, por eso es importante que las familias acepten a las niñezes transgénero y que la sociedad toda salga del closet y acepte eh, a las niñes transgénero simplemente. Eh, como una posibilidad de ser eh, en este mundo, básicamente, porque ser trans o ser cis es perfectamente normal, todas las identidades son normales, y el tema es que tenemos que garantizar que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollarnos como personas, esto antes de la ley identidad de género no pasaba, por suerte está pasando. Antes de la ley de identidad de género, el gap, me parece que aparece también algo, aparece por ahí, espiando para atrás, como algo bastante revolucionario, porque en ese momento este, nadie estaba pensando... Doctor, en la salud de las personas trans y hay, hay marcadas necesidades de, que hacen la diferencia ¿no? Con, con otras saludes o con la manera normal o tradicional de pensar la salud. No sé si lo estoy diciendo sí. bien. No, sí. A ver, lo cierto era que nadie atendía esto, que yo te digo, no tenía categoría de personas. Como, eh, como seres humanos, yo como médico, este, no me di cuenta antes que... Eh, no atendíamos personas trans, vos eras trans y no te iban a atender en ningún lugar, eh, las personas trans no eran dueñas de su cuerpo porque tenían que hacerle un juicio al Estado para poder intervenir sus cuerpos, eh, esto estaba prohibido por ley, eh, no tenían, ya digo, acceso a la salud, no tenían acceso a un documento, tenían que hacer un juicio al Estado para que el Estado le reconozca su verdadera identidad, la identidad es de la persona, no es del juez, no es de nadie. Y estas esta situaciones tan injustas que hoy parecen obvias eh, sucedían, pero bueno, cuando vamos al tema de salud, nadie los atendía, nadie les atendía, y eso era condenarlos básicamente a tener una expectativa de vida menor, este, o estar en los márgenes de la sociedad. Me parece que eh, eso para mí es lo, lo más importante, construir un equipo que pueda... Eh, trabajar dentro del sistema de salud como un modelo, eh, en este caso el, el equipo del Hospital Durán es un modelo en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, porque básicamente el mundo miró la, la identidad de género de argentina, el año pasado hicimos el Congreso Mundial de Salud Transgénero y, y Buenos Aires fue la sede, se hizo en noviembre del año pasado, pero básicamente donde tuvimos un papel este, muy importante todos los profesionales del Hospital Durán, pero básicamente creo que el paraguas este, que mira al mundo es el de la ley de identidad de género. Entonces, tener un equipo que atienda en el sistema de salud de manera gratuita, eh, un equipo interdisciplinado que tenga un montón de, de, de profesionales que realmente sostienen con mucha voluntad y mucho profesionalismo, cosa que también denuncio, muy poco ap eh, apoyo de lo que son las autoridades de salud dentro del gobierno de la ciudad... Eh, realmente es un lujo porque no tiene ninguna obra social por más que sea la que sea el mejor equipo está en un hospital público y creo que eso hay que defenderlo como hay que defender la salud este, pública de, de, de todos los hospitales porque eso me parece algo que es un bien social que tenemos que cuidar todos Muy bien, muy bien. Estamos hablando con el doctor Adrián Elién, que es este médico psiquiatra, y que de paso, te cuento, está recetándole a algunas y a algunos profesionales compañeros de él, este, que bueno, vayan a hacer un tratamiento sobre heteronormatividad. Doctor, la verdad es que es muy agradable escucharlo por la claridad y la síntesis que, con la que nos transmite esto y justamente el tema que viene antes de llegar a la ESI, que me parece central y, y cardíaca de la cuestión. Este, antes de llegar a eso, ¿cómo se difunde el trabajo del, del GAPET y, y otros trabajos que tienen que ver con los derechos de las personas transgénero? Nosotros tenemos este, un grupo de ahí en Facebook que, que tiene el gap, de la gente que quiere este, un poco enterarse, o puede poner en mi Facebook o en mi Instagram, Adrián Eli en este me encuentran y hacemos todas las actividades que hacemos, o tenemos un aula que se llama Aula de Ciencias de la Salud, salud.com, donde damos cursos eh, de avances en diversidad. Tenemos como muchos canales de difusión, artículos... Este, y estamos tratando todo el tiempo, yo por lo menos estoy tratando de, de capacitar a profesionales en todo el país, este, porque creo que se necesita capacitación, porque la que hay eh, atrasa unos cuantos años. En, creo que es una deuda de de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que no tiene ningún curso de posgrado que tenga que ver con salud transgénero, donde la salud transgénero es un capítulo que ni se toca, eh, sigo luchando por porque haya algún tipo de formación para los profesionales del área de la salud, eh, porque no la hay. Entonces eh, todavía hay muchas cosas por construir, pero bueno, vamos avanzando de a poco muy bien muy bien la verdad y recorre el país a veces tiene puede la, la posibilidad sí. de, de, de ir a distintos territorios en donde sí. seguramente Adrián verá distintas realidades no sí no he hecho unas giras bailanteras tremendas donde voy <risas> a dar charlas no sé muy pocas provincias no, no he ido pero creo que he ido casi todas la, las provincias que tenemos pudiendo capacitar a profesionales me acuerdo no sé río corrientes, misiones, Tucumán, Mendoza, eh, en el Río Negro, Neuquén, bueno, no sé, estoy estuve en, eh, bueno, provincia de Barcelona, un montón, eh, Córdoba, Santiago del Estero, bueno, nada, un montón, un montón, un montón, que en general son eh, el área de salud o el área de derechos humanos, el área de diversidad, Este, hacemos acuerdos para que pueda ir, he hecho muchas, muchas capacitaciones, es unas tareas más gratificantes, donde participan profesionales locales y activistas y simplemente familiares de personas trans, eh, en encuentros muy, muy ricos donde aprendemos todos. Muy bien, estoy tentado de preguntarle si hay algún lugar en la Argentina en donde le parezca que estemos este, verdaderamente atrasando. Eh, pero supongo que es más eh, valioso hablar de las positivas, este, porque muchas veces en Radio Kermés o en la siesta que no fue hablamos periódicamente de, de esas eh, facetas, digamos, de la, de la sociedad este, que, bueno, que, que todavía están ofuscados por lenguaje inclusivo, que no entienden la necesidad de aceptación y de solidaridad en la Argentina. Y además, son quizás los que más trabas ponen a la aplicación de la ESI. Sí, a ver, el lenguaje inclusivo es una intervención política, simplemente esto, el que, eh, el que no lo entiende no, no se pretende cambiar un discurso, se pretende armar una retórica acerca de esto, de una configuración discursiva, de una lucha política por una inequidad que está denunciando cosas, y por supuesto que incomoda, y por supuesto que es un, una herramienta muy potente en ese sentido, Pero bueno, eh, eh, y yo creo que los que se enojan, bueno, de alguna manera algo está llamando la atención respecto a, a ese tema, yo les pido disculpas, eh, pero quiero molestarlos y, y seguir denunciando la inequidad que hay en un montón de aspectos, la inequidad que en algún lugar tiene que ver con la lucha con el feminismo y con el transfeminismo y con las personas transgénero, que de que te, Tenemos que seguir dando y el que se enoje de vuelta, le pido disculpas, pero espero que se incomode y que reflexione acerca de un montón de cosas que están pasando y que no se quede simplemente en, en, la, en la superficialidad del lenguaje de, de, inclusivo que tiene una profundidad política potente y profunda para empezar a trabajar estos cambios. Aceptación, es ¿eh? entonces un, quizás ya que tiene la A por delante es, sería un principio, ¿no? Mm. Sí, aceptación salvavidas, digo yo en muchísimas notas que, que están saliendo últimamente, eh, porque básicamente la aceptación en niñez y en adolescencia eh, transgénero salva vida, porque los chicos, chicas, chiques que no son aceptados aumentan el riesgo de intentos de suicidio, de padecer depresión y creo que, que estamos entonces hablando de temas serios donde esa palabra sintetiza eso que yo digo, salvar vidas, y toda la sociedad debería aceptar la diversidad, y sobre todo los familiares que tienen niño, niña, niña, extranjero, porque ahí sí les, les juega la calidad de vida, se les juegan aspectos muy importantes, porque nadie puede vivir fuera de la entidad. No, no podemos vivir, o la pasamos muy mal, o nos angustiamos, o nos enfermamos. Muy bien, muy bien. Sumamente importante, doctor, lo que nos dice y lo, la referencia que hace sobre la cuestión de la identidad. Eh, ahora estoy tentado otra vez de preguntarle, Adrián, por las diferencias que pudiera haber entre la niñez trans y la adolescencia trans. Pero si a usted le parece, lo vamos a dejar para otro momento, para guardarnos la necesidad de volverlo a convocar, de robarle unos minutos más. Y, por supuesto, le estamos sumamente agradecidos por este contacto, Adrián. Y Tiene el micrófono a disposición por si quiere agregar algo más, mandar saludos o lo que le parezca pertinente. No, no, le agradezco la nota, le agradezco la difusión, es un tema que, que en el que vivo y en el que milito y este, me parece que está bueno poder eh, sumar cosas que... que Que, fue, que sean a favor de la diversidad y la inclusión de todos los seres humanos con equidad de derechos. La gente que quiera contactar, aula de, de salud.com o, o estoy en Instagram o en, en Facebook, como Adrián Elien, que es con H, que es mi nombre y mi apellido, y nada. Y la gente que quiera concurrir al Hospital Durán tiene que ir este, simplemente a solicitar turnos, estamos lejos, pero hay mucha gente que viene del interior porque tenemos un servicio muy, muy completo de atención a de la salud transgénero. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, bueno, justo mientras estábamos charlando, fui publicando, este, me atreví a publicar una foto de su perfil, este, también el grupo, la, la, la el link del grupo de atención a personas eh, transgéneros y ahora estoy agregando en un comentario el link de aula de ciencias de de la salud eh, Doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, por próxima. favor, gracias por su trabajo y hasta pronto. ¿eh? Que tenga buen resto de hasta la jornada. Bien. Gracias. Chao, chao. Hablando con el doctor Adrián Elién, que la verdad es una eminencia y